No somos pesimistas ¿T -t Tenemos buena data Diario del Futuro de En Nacional Rock 23 minutos, 24 minutos Han pasado de la una de la madrugada Seguimos aquí en Diario del Futuro Y es el momento de la columna de Cultura y Espectáculos A cargo de Martín Pérez No vas a decir nada, ayer tuve que decirlo yo porque vos no estabas. Me tuve que presentar a mí mismo y elogiarme me gusta. a mí mismo. Sola, me, gusta, me gusta que eh, me hayas tomado como tu presentadora oficial porque la verdad que antes lo era de furfaro pero cuando eh, le agarra un poco um, los ataques de, de ira eh, viro hacia no el rubio ira. de la mesa. Hoy nos toca algo que tenemos que veníamos teniendo un poco descuidado que es el libro del futuro y en Diario del Futuro el libro de hoy es uno que acaba de editar una escritora muy particular eveújar se llama es muy particular también la forma de escribirlo es eh, muy difícil que quien escribe por primera vez el su nombre lo, lo escriba bien porque es muy caprichosa su su, su ortografía como bien puede eh, dar digamos doy como prueba al nazi de, de nuestra producción que obviamente eh, lo escribió mal pero más allá de eso eve también es una escritora difícil de como de ubicar dentro del, del, del panorama de la, de la literatura argentina contemporánea. Es una de esas personajes que, que solo se pueden definir por mmm, cercanía a otros escritores eh, raros como ella, digamos. Ebe Ushart es una, una escritora que anda por los 77 años y en su último libro en este Un Día Cualquiera se demuestra libre como pocos escritores lo pueden hacer en esta época de escritores del show por ejemplo, Eve es una que viene escribiendo bastante de su vida pero sin abusar de ello y es muy muy interesante este, perderse en las páginas de su obra una obra que fue muy difícil siempre de De, de conseguir de acercarse a ella pues fue siempre editada por pequeñas editoriales hasta que alfaguara hace unos años eh, reunió sus cuentos algunos de sus cuentos y, y novels en un gran volumen muy que fue celebrado como uno de los libros de como un, un auténtico suceso y en, esa, en ese libro tenía en la contrattapa varias este, varias frases que la destacaban como algo especial una de ellas era de rodolfo fog que decía sin pelos en la lengua, E.B. U. E. U. es la mejor cuentista argentina contemporánea. Díjela, pero debí decir que sus cuentos, como los de Silvino Campo y Sara Gallardo, están entre los mejores de la literatura argentina. Después de semejante libro, es, realidad, es en realidad uno de esos libros este que parece que, que, que solo se les dedica a ciertos escritores cuando ya están terminados, digamos. Fue un, fue un, un libro que, sin embargo, no la metió en el canónico Eve siguió sacando libros de crónicas y ahora saca su primer libro nuevo en una gran editorial en alfaguara para para darla a conocer para presentárselas porque es una escritora que si bien yo diría que es la, la mayor la, la escritora argentina viva la más importante digamos o la que hay que descubrir todavía a pesar de eso a pesar de todo ese largo recorrido que tiene pero para presentarla la llamé en esta semana hablé con ella y decidí compartirlo con ustedes a ver a ver qué les parece la charla con la con doña eve ponte a cualquiera es un libro particular creo que yo escribí ahí en la reseña de radar que tiene la particularidad de que parece aún más una autobiografía tuya como que tomaste una determinación de liberarte al comienzo del El libro, o no, no sé cómo es, pero da esa sensación de que es más personal que otros libros tuyos. ¿Vos lo sentiste así? Lo que pasa es que no soy muy con, si me lo han dicho también, pero no soy muy consciente de eso. El que escribe no es tan consciente de eso, porque no es deliberado, no fue mi propósito hacerlo de modo personal. Lo que sí puede suceder, como en ese libro hay mitad cuento más o menos y mitad crónica, la crónica siempre es más personal, la crónica es más directa y tiene una impronta del momento, de algo del momento y por lo tanto del autor, de las sensaciones del autor. Puede ser que sea algo de eso, pero conscientemente no sé, no sé, no... eh, sí, decímelo. ¿Tu forma de explorar la cotidianidad, digamos, es algo que se ha ido afilando o lo, lo ha sido mm, perfeccionando con los años o, o sale así desde siempre? La escritura es, es, es, es, es, es una artesanía, el, el escritor es, una, es un artesano, digamos, es una persona que trabaja. Y la medida que trabaja y en la medida que va aprendiendo es posible que se afine algún arma para trabajar los textos o lo que fuera. Lo que pasa es que ya te vuelvo a repetir, yo no soy tan consciente, no no no puedo ser tan consciente mi oficio, digamos. No, te, o, o sería muy largo, o sea, sería que te tendríamos que hablar dos, días, dos tardes enteras para... Pero hay una sacada algo de mí en relación a eso. Sí, pero hay algo muy particular en tu, también en tu narrativa, que es que, eh, por ejemplo, con la historia del cuento más largo de, de este volumen, que es la historia de una familia alrededor de la venta o no de un, de un terreno... La venta de unos terrenos. Muchas, cualquier otro escritor hubiera hecho la famosa gran novela familiar, y vos lo... así pim en 30 páginas. Claro, no, lo que pasa es que ese tema ya lo había tratado de un mudanza, uh -huh. trató de seguir siendo la misma familia... Tal vez bajo otro ángulo de algún otro aspecto pero son pero más o menos son son los mismos temas y algunos son los mismos personajes lo que pasa es que ahí está puesto máscelínica bien como y cómo funcionan en 30 40 años los, los bienes las generaciones las, las distintas las parcialidades etcétera pero sigue siendo El mismo tema de Mugán. Yo no trabajé en Mugán, ¿sí? De hecho, ahí hay un personaje que sigue apareciendo, que es tu, esa, esa tía mítica, tía, que, que, que, que con los pollos tía, y la y los baldazos, digamos. Pobre tía loca. Aparezco Tomás Eloy Martínez con Perón. Yo, con... <risa> <risa> trabajo Perón, Eva Perón. Yo le trabajo a mi tía. <risa> ¿Y alguna vez se lo dijiste a tu tía? No, no se lo dije porque ella murió cuando yo era joven, jovencita y... Y aparte no hubiera entendido, era absolutamente, absolutamente loca. No hubiera entendido que yo no trabajaba en un todo eso le hubiera algún delirio. No, no tenía sentido decir eso o no. A mí me gusta mucho un cuento este que es el, de, el que cuenta toda esa, esa mirada, así como tenés esa mirada, ponés esa mirada en la cotidianidad del barrio y de la familia. En ese cuento la ponés sobre no sé, sobre la, la noche porteña, digamos, o ciertos particulares de andis porteños. Claro, esos son los, los, los amigos borrachos de mi novio borracho. ¿sí? <risa> bueno, bueno, de, bueno, lo podés decir así también, es verdad. con los amigos borrachos, los diversos grupos y camadas de amigos de un novio que yo tenía, que era muy borracho, que creía que... Lo, lo, las mujeres jóvenes creían eso, que iba a cambiar de un día para otro, se iba a regenerar. a ah, lo quería curar, digamos. Sí, yo lo quería curar, lo quería redimir... ...lo quería convertir en un ser de provecho... De una, ...en una persona que... ...trabajadora, linda, linda... ¿Pudiste? No, no, no, no, siguió toda su vida, sí... O sea, o sea que en vez de vos cambiarlo a él... ...parece como que él te cambió a vos... No, no, no es que me cambió a mí... ...lo que pasa es que mi casa era, era muy desesperante la situación... era ...había muerto mi hermano a los 27 años... ...mi tía loca estaba en mi casa... Mi mamá estaba muy enfermo y, y yo me fui. claro Entonces me fui a, a la calle a salvarme un poco, a recorrer, el, a recorrer el mundo. Entonces recorría el mundo con él, íbamos a los bares, tomábamos Coca-Cola, y a la noche le empezaba a tomar, hoy día a visitar a sus amigos y pedíamos para dormir. Pedíamos un lugar para dormir, a, a la casa de los conocidos. Uh -huh. y, y bueno, eso era la virtud, todo un tiempo así, que si ahora... Es una persona que si yo la tuviera ahora, no lo aguanto, no te digo ahora hora. Cuatro minutos me voy, pero cuatro años estuve con él. Terminaste sacando literatura al menos de ahí. Sí, saqué un cuento y saqué una obra de teatro que, que la dirigió Laura Jusser en el en 1970, fue la primera obra que ella hizo, Ajá. que se llama Un pájaro gris medio gordo de Tico Corto, que... La representamos en el escenario que era mi novio ignacio y los amigos y los personajes reales estaban en el al lado. estaban estaban controlando la escena ahí. ahora uno no decía tus amigos no sirven ni para ni para hacer un número ¿no? Ahora, Ebe, ¿cómo te sentiste cuando salieron lo, los relatos reunidos hace un par de años, no es cierto? Y sí, contenta, sobre todo por la foto, que era linda, que era <risa> una, que <risa> linda. Yo sé que una foto fea, tiro la nota, o sea, la, tiro, la tiro lejos, ni la mi miro la nota. Yo sé que ponen cosas lindas, o sea, no sé por qué. Ponen cosas lindas de mí, y ya sé que más o menos va a ser salir... Ahora, lo que miro primero es la foto, si salgo bien. Si salgo bien, miro un poco la nota, que sí. Dice, si no tiro la nota a Y también estaba el epígrafe de Foguil, ¿no?, celebrándote como escritora. Sí, es exagerado, no, siempre fue exagerado, no, pobrecito. Siempre fue un exagerado. No, no es real. Esas cosas circulan, ¿viste? Como hace la literatura y los medios y el periodismo. Esas cosas circulan, después uno lo repite, el otro la cree, el otro la... No es no es es un poco, me parece un poco exagerado. a E.B. Eh, le parece un poco exagerado todo siempre le parecen exagerados los los, los elogios que se dicen de ella lo dice a E.B. en su comienzo la descubrió Haroldo Conti y hacia el final de su vida, Fogwill lo último, casi lo último que, que suscribió fueron sus libros completos eh, nuestro por eso es que nuestro libro del futuro el libro de la semana anterior del futuro es un día cualquiera de E.B. que se tiene que uno se, se puede acercar de cualquier manera es muy tiene una forma de hablar y una forma de escuchar el habla de las personas y una forma de, de, de, de bucear en su cotidianidad que eh, muestran un mundo nuevo aunque sea el mundo de todos los días. pero en realidad quien se quiera acercar realmente a la obra de, de ella eh, haría bien en, en echar mano a, a uno de, de sus cuentos al libro ese de, de sus cuentos completos que valen la pena y más todavía. Eve Buchhart entonces un día cualquiera de Alfaguara, Es nuestro libro de la semana. ¿Y con qué vamos a cerrar musicalmente? El... ¿Y viste lo... que tenemos esa...? El, el... ¿Cuál es el...? Un tema que te gusta mucho. Para. Porque hoy es un cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Rod Argent. Tecladista, líder de los zombies. Genio. Un grupo que él compuso este tema para los zombies. Que increíblemente este tema, cuando salió en el último disco los zombies, no lo sacaron como simple... Y recién lo sacaron un año después, cuando la banda ya se había separado. Bien. Time of the season. ¿Qué temas? It's the time of the season When, when love runs high In this time, give it to me easy And and let, let me try with pleasured, pleasured hands To, to take, take you in the, the sound to promised lands to, to show you everyone It's the time of the season and the free What's your name? What's your name? Who's your daddy, who's he is he rich like me, has he taken, has he taken a time, any, time, any time, time, to show, to show you what you need to live, tell it to me slowly, tell you why, I really want to know. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He Is he rich, he is rich like he me? Has he taken Has he taken a time, time Any time To show to show you what You need to live Tell it to me slowly Tell you